Buen día, Pablo. Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo están? Bien, bien. Eh, Amparo, eh, se viene eh, el Festival de las Infancias, Pichi y Anay. Eh, a ver, contanos cuándo arranca esto y, bueno, qué características va a tener este año. El festival arranca el lunes 10.00 de julio y sí. va a durar dura, eh, va a ser durante 10 días de continuado mm. del 10 al 20 con un montón de ofertas para las infancias y para las familias. Mm. Eh, obras de teatro, eh, el espacio inca con películas infantiles, un sistema lúdico para la calle, donde donde los chicos y las chicas van a poder participar de juegos eh, y espectáculos callejegas mm. es un son unas vacaciones muy muy divertidas y, y completas pensando en, en la ciudad y también en la provincia te cuento pablo porque hay un montón de pueblos eh, que ya están consultando lo mismo que pasó en el festival del año pasado que van a traer a, a, a, a las infancias de, de sus lugares para que puedan disfrutar estas hermosas vacaciones en Santa Rosa. Claro. Amparo, eh, los horarios de esto y cómo hay que hacer para, para bueno conseguir entrada, ¿Cómo, cómo, ¿cómo va a ser eso? mira yo te cuento que el lunes, por ejemplo, a las 15 horas arranca la primer función con la obra callejero del grupo La Risotada, Humor y Circo de General Pico, mm. y las entradas, van a, la gente va a tener que estar un ratito antes uh -huh. eh, porque se sacan en el lugar para evitar inconvenientes ¿viste? que a veces por ahí se sacan antes y sí. no podés ir le evitas que otras personas puedan tener el acceso entonces lo que van a hacer es eh, entregarse en el lugar un ratito antes de cada función eh, a las 16.30 se vuelve a repetir la obra Callejero eh, y a las 18 horas la obra de papel del Grupo Ureca mientras tanto tenemos a las 15.30 una película en el Espacio Inca es la película Metegol y luego se repite a las 17, eh, como para como para, si hay, si queda gente afuera, que ya pasó en las vacaciones pasadas, que tengan la posibilidad de eh, entrar en otra propuesta artística, y también en la calle del teatro se van a cerrar y va a haber juegos, juguetes y, y mucha diversión mientras se espera para entrar a las funciones. Ah, y, lo, y también importante es que también va a haber una merienda, el chocolate, que acompaña el ejército en, en, en poder hacerlo, chocolate calentito para poder esperar para entrar al teatro, es eh, eh, también otra de las propuestas que ofrece el Festival Picha Night. Ah, bien, y esto es en el Teatro Español, porque no lo dijimos, pero va a ser ahí. Esto es, sí, eso mm. es en el Teatro Español, toda la actividad va a estar concentrada en el Teatro Español. Bien, me imagino que, bueno, con esto de los juegos y eso, que van a cortar la calle ahí, me imagino, o no se corta la calle de, de, del Teatro Español mm. eh, la calle Lagos sí. hasta, eh, tal cual el año pasado bueno es, es, es ese, ese pedazo de calle solamente es esa calle la que se corta, no se corta toda Eh, hasta hasta la Quintana, donde está el Espacio Inca. Solamente frente al teatro, donde va a haber dispositivos lúdicos. Ah, bien. Eh, y toda la actividad va a estar concentrada en horario así de la siesta, ¿va de, desde las 15 hasta las eh, 20, 18. más o menos? 18. Claro, mm. 18, que van a entrar a ver la obra la última obra de teatro, y, bueno, y después de ahí, ya a las 18 horas, entran al, al teatro y luego termina la función y cada cual se va para para sus casas, o quedan paseando en la ciudad. Claro. ¿Y, y la oferta teatral eh, son eh, es pampeana? ¿O, o viene la alguien de afuera? Teatral, vienen dos elencos de otros lugares, pero mayoritariamente toda la oferta teatral son la mayoría propuestas nuevas, De, de elencos de toda la provincia, claro. donde van a poder renovar, bueno, se renueva toda la cartelera para aquellas personas que pudieron asistir al Pichanay del año pasado, lo que van a encontrarse es una cartelera totalmente renovada, con propuestas eh, novedosas, lindas, donde hay teatro teatro circense, teatro de texto, eh, teatro musical es una oferta muy linda de calidad y, y teatro pampeano que también es para para para felicitar y acompañar. Claro. Eh, Amparo, y, y hay interés digo de de las compañías de teatro de hacer obras así para las infancias? Sí siempre, sí, siempre, siempre, ah. siempre hay, sí, porque además es es, es es muy lindo hacer teatro para las infancias, pero además es una posibilidad donde los elencos eh, pueden participar, eh, pueden estar siempre en cartel. Viste que las obras para las infancias es algo que el público se va renovando constantemente, claro. por, por una cuestión de que vamos creciendo, sí. y... Y bueno, y además, lo, lo bueno es que todos los grupos fueron ayornándose con, con, con el contexto, con las nuevas temáticas, siempre con perspectiva de género, eh, trabajando en, en, en igualdad, eh, trabajando para, para la inclusión, para... Bueno, nada, es, es, es como donde se refuerzan los valores con, con los espectáculos infantiles, eh, donde hablamos de derechos también, Es, es, es interesante las propuestas que traen los elencos y el compromiso de los elencos hacia hacia ese grupo etario claro amparo eh, aprovecha este consulto en qué momento está el teatro en la provincia de la pampa eh, venimos de bueno de, de, de, del peor momento me imagino que fue la pandemia eh, para una actividad que necesitaba la presencia y la presencialidad eh, en qué etapa está ahora cómo está sí eh, fue muy duro la, la pandemia como sí. azotó bueno a todo a todo el sector artístico. Claro. Lo bueno es que en este bueno, el Instituto Nacional del Teatro lo que hizo fue un enorme, con un enorme sacrificio y con un enorme compromiso a, el, eh, acompañar a los elencos para que para que se pudieran sostener eh, en sus actividades eh con, fomentando la actividad a través de la, de, de, de de ahí ap aparece recién Eh, lo que no hacía el Instituto que era comprar las funciones o sea, pagar cachet de funciones a los elencos uh -huh. a pesar de que no se, no se podían hacer en, en, en pandemia lo que el Instituto hizo fue fomentar, eh, pagó funciones que luego se realizaron cuando salimos de la pandemia, uh -huh. asistió a los elencos con diferentes subsidios a la actividad, a las salas eh, a, la, a la producción de, de nuevas obras, eh, estuvo uh -huh. con una presencia fuertísima también eh, eh, cabe destacar que el ministerio de educación y de, de cultura mm. eh, tiene un, un aporte y un acompañamiento importante hacia nuestra institución eh, a partir de eso lo que eh, al no soltar la mano el instituto a los teatreros y, la, y a las teatreras sí. eh, la actividad se fortaleció mm. eh, y eh, bueno vinieron vino la, la pandemia hizo también que regresaran a la pampa cantidad de, de de profes de teatro de licenciados de teatro de gente de las del quehacer teatral que no se encontraba en la provincia volvió y eso también hizo que eh, se diversificara un poco más la actividad y que existieran un montón de propuestas que que que no, que no teníamos mm. eh, así que lo que te, el balance que hacemos es positivo a pesar de la pandemia y que la actividad teatral hoy está en un auge mm, y además en crecimiento donde tenemos cantidad de grupos de teatro, elencos concertados y cantidad de obras, y no solamente en funcionamiento en la ciudad de Santa Rosa, sino eh, en todo el territorio pampeano. Claro. Eh, o sea que si está creciendo es porque el público también va a las salas y a ver teatro. El público está acompañando y estamos haciendo también eh, pedagogía teatral, En, en, en ese o, o escuela de formadores de, de, de espectadores uh -huh. porque al tener tanta oferta y tanta variedad de propuestas el público se va acostumbrando a ver teatro ah, cuando mira. no hay tanta oferta el público espera eh, no, no se acostumbra es como la cartelera del cine si uh -huh. si está dormida es como no vamos va tanto al cine uh -huh. al, al tener una una cartelera completa y, y cotidiana, en todos los espacios teatrales, porque estamos hablando ahora, en este caso, el Teatro Español. Pero uh -huh. también tenemos la Sala TTP, la Sala TKQ, el CMC, la Casa del Bicentenario, el Molino, también, que son salas que auspician eh, de anfitrionas a la hora de, de presentar propuestas artísticas teatrales. Ah, bien. bien, Amparo. Así que y el, el año pasado fue todo un éxito eh, eh, esta propuesta, este festival, eh, que es, que hay que decirlo también es en homenaje a bueno a Fernando Dagué, que se hizo por primera sí. vez el año pasado. Sí. Mm exactamente fue la verdad que no esperábamos que fuera eh, tan concurrido y tan exitoso es más fue se, fue se fueron agregando funciones a partir de que no queríamos que ninguna ningún espectador quede afuera eh, y se em, eh, empezamos inicialmente con dos funciones diarias y terminamos al segundo día ya empezamos a poner tres funciones porque la demanda eh, para, para poder participar de este festival era era muchísima y nosotros no queríamos eh, que ninguna persona que se hubiera acercado con ese interés de ver teatro quedase afuera. Y esto también hay que agradecer a los elencos que tuvieron eh, el compromiso de realizar una función que no estaba en sus planes. Y digo, hay también una cuestión de... Eh, no es fácil hacer tres funciones diarias y, ah. y, y digo, el, el, el entrenamiento corporal, físico, el agotamiento, pero estuvieron... Estuvieron al pie del cañón ahí para que ningún niño, ninguna niña, ninguna mamá, papá quedaran afuera eh, sin poder ver eh, esto que tanto esperaban. Sí, te digo que fue muy, muy positivo 12.000 espectadores. Claro. Eh, tuvo el, el año pasado y bueno, esperamos este año, duplica, se duplicaron eh, los esfuerzos y, y las gestiones y todo para que haya mayor propuesta, esto que se sume cine, que se sumen más juegos y festivales y, y, y propuestas callejeras entonces espera también muchísimo más eh, público que, que vaya esto a este festival, Bien. que que es de es en buen honor a Fernando Dagué y que tuvimos la posibilidad el año pasado de homenajearlo, y bueno, y lamentablemente este año eh, Fernando Dagué ya no está con nosotros, pero bueno, nos dejó este legado maravilloso que es el Festival de las Infancias. Eh, Amparo, eh, no sé si quedó algo, sino muchísimas gracias por estos minutos con Germés. No, muchísimas gracias a ustedes y son un, una herramienta fundamental para todas estas propuestas porque gracias a ustedes también que nos ayudan a difundir y que la gente pueda enterarse que existen estas propuestas que son libres y gratuitas, sí. que no sé si lo dijimos, eh, que es importantísimo este el acompañamiento que ustedes hacen para con nosotros. Así que la, la agradecida soy yo. Bueno, que tenga buen día, Amparo. Buen día para ustedes y Bien. los esperamos en el festival.